En el estado de avance en que está este proyecto, porque queremos que comience lo antes posible, está postulando eh, esto a un diseño, al FNDR, y esperamos que eh, a principio del próximo año ya sea realidad el inicio de las obras del nuevo cartel de la PDI. Estamos dentro de los tiempos, eh, esperemos que no se atrase, pero la verdad es que eh, es por eso que queremos hacer esta reunión junto a los consejeros regionales, con la finalidad de apurar quizás la situación para que este próximo año iniciándose las obras.